Cuentos de hadas españoles El granjero astuto Érase una vez un granjero que trabajaba lejos de su hogar En los campos de un rico varón En el pasado muchos bandidos se escondían en las montañas Que se alzaban detrás de las llanuras Pero el emperador había enviado a sus soldados a buscar y matar a los ladrones Y ahora el área permanecía a salvo y tranquila ¡Oh, mira! ¿Es un arma? De vez en cuando, sin embargo... ...se pueden encontrar viejas armas de antiguas batallas en los campos. Mientras estaba cortando un tocón un día... ...un granjero encontró una bolsa llena de oro. Oh, ¿Esto es oro? El granjero solo había visto monedas de plata en su vida. Y estaba tan asombrado de encontrarse todo ese oro... Y cuando empezó a regresar a casa, ya era de noche ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer con tanto oro? En su camino a casa, el granjero pensó en los problemas que podría causarle esta repentina riqueza hmm, ¿Pero qué puedo hacer con todo este oro? Todo lo que se encuentra uno en las tierras del varón, pertenece al varón Por ley, el granjero tenía que entregar el oro al varón El granjero decidió que era mucho más justo quedarse con el tesoro El varón ya tiene mucho oro Yo soy pobre y necesito este dinero más que él Así que voy a quedármelo Pero... Se dio cuenta del riesgo que corría si alguien se enteraba de su suerte No debo contárselo a nadie Pero, ¿qué pasa con mi esposa? Ella no puede mantener la boca cerrada ni guardar un secreto, por el amor de Dios. Y en cuanto ella abra la boca, me encerrarán en la cárcel. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué debo hacer? Pensó en aquel problema una y otra vez, hasta que encontró una solución. Sí, la encontró. Antes de llegar a casa, dejó la bolsa llena de oro en un arbusto situado al lado de unos pinos. Y al día siguiente, en lugar de ir a trabajar... Fue al pueblo a comprar unas bonitas truchas, algunas rosquillas y un conejo Por la tarde volvió a su casa y le dijo a su esposa Coge tu cesta de mimbre y vente conmigo Ayer llovió y el bosque está lleno de setas Tenemos que cogerlas antes de que alguien lo haga ¡Ah, muy bien, setas! ¡Vamos, date prisa! La mujer, que adoraba las setas, cogió su cesta y siguió a su marido Cuando llegaron al bosque, el granjero corrió hacia su esposa gritando ¡Mira, mira! ¡He encontrado un árbol lleno de rosquillas! Y le enseñó las ramas que previamente había llenado de rosquillas ¡Oh! ¡Oh cielos! ¡Rosquillas en un árbol! ¡Sí! ¿Quién iba a pensarlo? De todos modos, vayamos a coger setas en aquella campa La mujer estaba muy asombrada Pero se asombró aún más cuando desconcertada, en lugar de setas, encontró truchas en la hierba <risa> ¡Mira, cariño! ¡Hay una trucha en la hierba! <risa> Hoy es nuestro día de suerte Mi abuelo decía que todo el mundo tiene su día de suerte Incluso podríamos encontrar un tesoro Además de ser una cotilla, la esposa del granjero también era un poco inocente. Así que creyó a su marido y repitió mientras miraba a su alrededor. ¡Este es nuestro día de suerte! ¡Es nuestro día de suerte! Ella seguía encontrando peces en la hierba. La cesta de la mujer ya estaba llena de peces. Cuando ella y su esposo llegaron a la orilla, el granjero corrió delante de ella, miró entre los matorrales y dijo... Ayer vine a echar las redes y quiero comprobar si he pescado algún pez o algún camarón Unos minutos después, la esposa escuchó la voz emocionada del marido ¡Corre! ¡Ven y mira lo que he cogido! ¡Qué suerte tenemos! ¡He pescado un conejo! Caminaban de regreso a casa y la mujer seguía hablando entusiasmada sobre la gran cena que les esperaba A base de rosquillas, pescado y conejo El granjero sonrió y dijo... <risa> vamos al bosque otra vez Podríamos encontrar más rosquillas ¡Oh, sí! ¡Venga, vamos! Fueron al lugar donde el granjero había escondido sus monedas de oro El granjero pretendía encontrar algo ¡Oh! Mira ahí, justo ahí Parece que hay una extraña bolsa y está llena de oro ¡Sí! Supongo que este es un bosque encantado. Encontramos rosquillas en los árboles. Después encontramos truchas en la hierba. ¡Y ahora, oro! La pobre mujer estaba tan emocionada que sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo decir ni una sola palabra y trajo saliva mientras tocaba las brillantes monedas. ¡Ah! ¡Aquí hay! ¡Mucho oro! ¡Y ahora es todo nuestro! Sí, querida En casa, después de la cena, ninguno de los dos pudo dormir esa noche El granjero y su esposa se levantaban para admirar el tesoro que habían escondido en una vieja bota Al día siguiente, el granjero se fue a trabajar, pero primero le dijo a su esposa Querida, no se te ocurra contarle a nadie lo que pasó ayer Por supuesto que no, no soy estúpida Y le repitió la misma recomendación todos los días después de aquel Muy pronto, sin embargo, todo el pueblo había oído hablar del tesoro. El granjero y su esposa fueron llamados por el varón. Y cuando entraron a verle, el granjero intentó ponerse detrás de su esposa. He oído que habéis encontrado un tesoro. ¡Oh, claro que sí, mi señor! ¿Puedes decirme dónde y cómo? En un bosque encantado. La mujer, a petición del varón, Habló primero de las rosquillas, después de las truchas en la hierba y, por último, del conejo en el río. Mientras tanto, detrás de ella, el marido se tocaba la frente con el dedo y le hacía gestos al varón. El varón comenzó a mirar a la mujer con lástima. Y luego apuesto a que encontraste un tesoro por allí. Así es, señor. El varón se volvió hacia el granjero y tocándose la frente con el dedo le dijo con simpatía «Sí, ya sé a qué te refieres. Desafortunadamente yo tengo exactamente el mismo problema con mi esposa». El granjero y su esposa fueron enviados a casa y nadie creyó su historia. Y así el astuto granjero no fue a la cárcel y gastó sabiamente su dinero.